seis y tres, continuamos con este programa de día miércoles de uno contra uno radio, Fabi, y sumamos a la charla desde Cañada de Gómez a Dani Farabelo, después del sudamericano, en el cual Argentina fue plata, pero realmente tuvo un gran desempeño. ¿Cómo te va Dani? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día para todos, un gusto saludarlo, como siempre. Bueno, ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Eh, bien. Bueno, después del del trajín que tuvimos por los cambios de fecha del, del torneo creo que, que bueno que pudimos eh, dentro de todo pudimos hacer un, un gran torneo y lograr el objetivo de, de clasificar para el premundial del de, año que viene ese era el objetivo primordial no sí sí lógicamente eh, nosotros que estamos tan alejados de, de, del mundo para tener competencias que, que bueno que realmente nos sirvan eh, siempre es Eh, la idea del staff de, de la CAP que llegar a competir eh, en los mundiales y bueno, así que el primer paso ya, ya lo vimos Bueno, ¿y qué le faltó a Argentina para quedarse con el título? porque realmente fue una final ajustadísima ¿no? Sí, vale eh, jugamos contra un equipo de Brasil eh, muy grande muy físico sobre todo, atlético Eh, jugadores de, de, de, de, de, del perímetro salvo los dos bases y Diana que es un, hay un torito paladino de 1.93 después eran todos de 1.99 para arriba y, y bueno, eh, muy atlético pero entramos con buen carácter desde el principio eh, lo tuvimos que controlar bastante y bueno eh, después con la rotación o, o por algunos jugadores cargados de, de falta como el caso de Méndez eh, le dimos una chance ahí de de, de que nos recuperaran y nos pasaran y bueno lamentablemente no no no no lo pudimos no lo pudimos ganar pero bueno contento porque porque los jugadores dieron todo y qué se puede esperar de esta camada para el próximo FIBA Américas al cual clasificaron gracias a este segundo lugar en el sudamericano bueno creo que nos falta nos faltó Juan Fernández el chico que está con La Brada y hay dos o tres jugadores que también se pueden llegar a meter así que bien hay que hay que prepararlo porque fue esta fue una preparación media típica pero en principio era en junio el torneo después se pasó para eh, para los últimos días de octubre y después se volvió a cambiar así que tuvimos eh, media eh, preparación intermitente pero bueno hay hay un torneo que, que se hace cada dos años que Argentina va siempre que es Mancha y que es una buena medida ahí bueno después de prepararse con todo para para tratar de clasificar para el mundial Y en lo personal, ¿cómo llevas esta función de entrenador? ¿Te gusta? ¿Estás cómodo? Sí, sí, me gusta. Me gusta mucho. Lógicamente era mucho más fácil jugar, pero pero bueno. Ahora desde afuera eh, me gusta. Eh, estudio bastante, miro bastante. Eh, también acá en el club tengo varias, varias categorías digamos a cargo desde chiquito. Paso por casi, por casi todas las edades. Así que es una cosa que que me gusta y que la llevo muy bien. ¿Sabes? estamos hablando con Daniel Farabelo eh, y que estuvo a cargo de la selección argentina eh, y que está a cargo de la selección argentina. Eh, gran jugador, gran, eh, gran jugador, la verdad. chiche diría chiche, es, eh, Hugo Sánchez. Eh, David, ¿cómo, ¿cómo ves el desarrollo de las, de las formativas, no? ¿Cómo ves las camadas? ¿Cómo ves? el trabajo que, que se realiza en las divisiones este, formativas en nuestro país. Y ahora ahora está, está un poco revolucionado para el tema del chiquito de 13 años, pero pero bien, creo que siguen saliendo jugadores eh, con mucho talento y, y, y bueno, creo que se trabaja bien, eso es el, el trabajo diario, más, más allá que nosotros cuando tenemos concentraciones hacemos un trabajo específico después realmente queda en la, eh, en la en la libertad de los jugadores de querer mejorar, nosotros le podemos ir o concentrar o, o hacer los trabajos, las mediciones que le tomamos eh, el trabajo físico, pero bueno, después depende mucho de cada uno hay, digo, hay jugadores que, que en los clubes los pueden desarrollar y otros que no, y bueno, pero eh, como siempre digo el que quiere mejorar va a depender siempre de uno más allá del entrenador que tenga así que pero bueno por suerte siguen siguen saliendo lo demostró eh, la renovación de la generación dorada aparecieron jugadores que bueno que ahora están brillando a nivel mundial y bueno por suerte el semillero no no sigue dando alegrías este los jugadores que a ver que, que van surgiendo no este y que eh, van llegando a diferentes lugares caso de Juan y Marco caso de um, los más jóvenes no estoy hablando de Bolmaro Lautaro López que se fue al Vasconia y que tuvo, este, que está en la filial del Vasconia y que tuvo algunos eh, minutos en, en el Vasconia eh, eh, A, por decirlo de alguna manera, o en la primera del Vasconia. Digo, eso surge por por generación espontánea, por el talento del jugador, porque hay un trabajo concientizado. Yo creo que volvió ese, ese interés de los clubes europeos en, en nuestros jóvenes. Eh, se había parado eh, un tiempo pero pero bueno eh, creo que están, están en, en boca de todos eh, entonces eh, para nosotros es un orgullo y bueno para ellos una oportunidad eh, muy grande de, de poder desarrollarse eh, como decía la de la cama 2000 con con con Bolmar con con Juan y Marco con con Fran con y con muchos más Eh, bueno, Francisco, bueno que están en, en, en las universidades creo que, que es algo importante para poder desarrollarse y bueno, esperemos que lleguen a la selección mayor Sí, seguramente lo, lo harán, y con respecto al caso del chico que, que metió los, los puntos que metió el fin de semana esté jugando para Peñarol de Mar del Plata, ¿qué opinión tenés al respecto de eso? Ya o sea, que estás, digamos, en cantidad de formativa ¿no? y trabajando con chicos Sí, la verdad que, que bueno hablando mucho con, con entrenadores de acá, con, con Francisco también lo hemos charlado y no es fácil. Creo que es una, una una una situación muy difícil de de analizar eh, porque bueno es un chico de 13 años con con, con talento, fuerte físicamente, que, que bueno que los puede que, que puede superar muy fácil a, a los rivales. Eh, No sé si el técnico le pedirá eso o no, el pibe se siente que, que pueda anotar. Eh, ¿Cómo le decía un chico de 13 años que juegue? Eh, ¿Cómo le decía? Eh, vos, los otros son muy chiquitos, juega más y eh, No, lo ponés, bueno, eh, sub-13 no le sirve, lo ponés en sub-15 porque la categoría que le sigue. ¿Y por qué? Si el chico tiene 13 años, ¿por qué no puedes jugar con sus amigos o compañeros del colegio? Es una situación difícil, la regla, eh, no se puede atrapar. Entonces, eh, la verdad eh, es, es muy complejo, eh, pero hay que estar de todas las partes, eh, tanto del pibe como, como de los entrenadores, como la regla. La verdad que es una situación muy compleja. Pero pero bueno, si, si el chico anota y tiene potencial, creo que hay que hay que seguir desarrollándolo. Por lo que he visto va mucho para adentro, hay que, bueno, después cuando se empareje físicamente seguramente habrá que, que trabajar el tiro porque bueno después ya ya las ventajas no serán las mismas pero bueno como te decía es muy complejo el, la situación sí para mí es una situación compleja también porque comparto con vos hay algo que no que me parece que la discusión va por varios lugares si es que si es que se discute el tema no porque el talento del pibe y, y su capacidad no se lo puede cercenar, sino es como que estamos castigando a un pibe porque es, es talentoso y él juega con las reglas que le ponen y las reglas indican eso y bueno los compañeros no la tocan y el entrenador también tiene la seguramente la, la necesidad de de tratar de, de ganar porque para eso el club lo contrate hay que ver el club también que le pide o sea y, y bueno hay un montón de situaciones que siempre en, en categorías formativas eh, siempre hay este tipo de discusiones lo que pasa que En este caso es como que quedó muy marcada la diferencia con el resto de los compañeros, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. O otro ejemplo, eh, supongamos hay un equipo que, que presiona todo el campo y gana 100 a la 12, 100 a y, ¿Cómo le decía un chico que espera ese sábado para jugar a decirle ir no, hoy tiene que jugar más de pasito para atrás, ellos también quieren jugar. Por eso te digo, es compleja la situación, no es tan fácil de analizar, eh, y bueno, lamentablemente, bueno, lamentablemente, digo las redes sociales muchas veces eh, llevan a, a, a, a ver o a, o a escuchar de distintas versiones que a veces uno que está metido adentro no las puede analizar, imagínense uno que está hablando afuera. Pero bueno, sí, en mucho. el futuro del baje mejor que sea así, basta que sea sano, y que, bueno, después el futuro dirá si el pibe era bueno o no era bueno, si, bueno, no sé, la verdad es que es compleja la situación. Sí, sí, a veces uno pone este, a la red social como culpable de un montón de situaciones polémicas, ¿no? Y la verdad que la red social, si es bien usada, está bien, los que la manejamos mal somos nosotros, ¿no? Este, que, que muchas veces, sin saber de un tema, opinamos, este, como ese gran sketch que hace Yayo, que salimos Sin Saber, entonces... Eh, ahí es donde se malinterpreta todo y donde todo puede tomar este, otro otro color, otro ritmo no otra cosa, otro significado pero bueno, un tema complejo Dani, gracias por estos minutos Saludos enorme a tu familia eh, bueno, felicitaciones por la clasificación y bueno, estamos hablando bueno, muchísimas gracias y siempre un placer hablar con ustedes, un abrazo para todos placer es nuestro, bueno, Dani Farabelo Santi, es ¿eh? linda nota también